Saludos, pasa un minuto de las 9 de la mañana y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de este jueves 24 de diciembre. Sí, hemos llegado ya a la Nochebuena con una mayor incidencia, eso sí, del coronavirus en el municipio ilicitano, pero con la esperanza puesta en esa vacuna de Pfizer llega el domingo a la Comunidad Valenciana y comenzará a vacunarse a los residentes y al personal de los centros de mayores que estén sin covid Mientras tanto, en Elche, la policía local se queda sin vacaciones, lo han escuchado ustedes en Elche, Bondía día, durante estas vistas navideñas para controlar esos aforos en centros comerci comerciales, espacios públicos y evitar así eh, fiestas ilegales en casas de campo. ...y también en los locales de barrios y del centro... ...el dispositivo ya está preparado y es más necesario que nunca... ...porque se han disparado los contagios... En el último parte aportado ayer por la conseguida de Sanidad... ...alcanzamos cifras muy altas de casos positivos en toda la comunidad... ...y de los 60 brotes registrados donde se han detectado en Elche... ...han sido dos, ambos son de origen social con 10 contagiados... ...y la presión en los hospitales sigue siendo preocupante... ...hoy en nuestro programa... ...intentaremos hablar con el director del Hospital General... ...sobre las 10 y cuarto de la mañana... ...también en unos minutos hablaremos con el sacerdote de Santa María José Moya... ...sobre el significado de la Navidad y la Misa del Gallo... ...que esta noche se celebrará en Santa María... ...y que Teleelx va a emitir a partir de las 10 y media de la noche... ...horas antes de su hora prevista para que los asistentes... ...ya saben ustedes, puedan cumplir con ese toque de queda... ...que hoy será a las 12 de la noche y no a las 11... ...como se fijó desde el pasado lunes... ...también nuestra programación se adapta... ...a la Nochebuena y antes de la Misa del Gallo... ...en Teleelps les vamos a ofrecer ese concierto de Navidad... ...de la Escolanía, el Coro Juvenil... ...y la Capilla del Misteri... ...que se ha grabado este año por el cineasta Pablo Más ...para cumplir con esa tradición a pesar de la pandemia... ...de ofrecer la música navideña en una cena... ...la de Nochebuena tan especial... ...aunque la de este año será muy atípica... ...y dura para muchas familias que no podrán reunirse... ...por responsabilidad o por esas restricciones... ...con sus allegados y seres queridos... ...una situación que intentaremos ver si ha afectado este año... ...a las compras y a la actividad de nuestros mercados... ...y al ser jueves, en la recta final les vamos a ofrecer... ...con la propietaria del Fogón Ilicitano, Nieves Gil... ...el menú más sencillo de elaborar para la cena de hoy... ¿Y por qué el menú más fácil de cocinar? Pues porque parece que a muchas familias les tocará por primera vez hacer la cena... ...al quedarse sin el cocinero o la cocinera habitual. Así que, queridos oyentes, si son ustedes uno de esos novatos... ...les aconsejamos que se queden aquí en el 101.4 de Telelelch Radio Marca... ...porque sobre las diez y media Nieves Gil nos dará consejos muy útiles... ...para que la cena de Nochebuena no sea al menos... ...un fracaso... ...y con la música infantil de Disney... ...los personajes de la Bella y la Bestia... ...Lumier y Ding Dong... ...les vamos a pedir que presten mucha atención... ...y que cumplan... ...con los consejos que nos darán... ...para que la Nochebuena... ...en familia... ...se pueda disfrutar... ...con seguridad... ...y siguiendo... ...las medidas anti-Covid. Señoras y señores... ...es una gran satisfacción... ...y un inmenso placer... Hacerles esta recomendación y ahora le invitamos a prestar atención porque le vamos a explicar cómo han de cenar en Navidad. Cuida Din, cuidadín, el bichito sigue aquí, mantengamos la distancia y no habrá por qué sufrir, precaución un montón, noche buena y noche vieja, habla y ríe con distancia, no te arrimes a la oreja, ventila bien el salón, que coja el aire por favor, aunque tengas que abrigarte un poquitín. Más vale prevenir que luego lamentar. Así es que haz todo bien por tu bien. Cuidadin, el festin pone en riesgo tu salud. Atención a los mayores y también la juventud. Reglas de seguridad, en tu mesa no han de faltar. Cuida el distanciamiento o tendrás confinamiento. Mascarilla has de usar mientras no vas a cenar. No pongas en riesgo a nadie, por favor. El virus sigue aquí, no te has de despistar. Ten cuidadín. El festín, las reglas has de cumplir cuidadín, cuidadín en el festín. Triste quedaría si contagias a tu tía, porque la regla no supiste cumplir. Y la vas cagado amigo, eso puede suponer al fin. Así que piensa bien. Lo que vas a hacer, responsable deberás de ser No disimules y te arrasen loco Y esfuérzate un poco, dale al coco otra vez Zeg maar, zet mantengamos todos la seguridad, maar, noche buena y la noche vieja zet maar, zet maar, a dormir, zet maar, zet maar, zet maar, Pues espero que sigan esos consejos de Lumière y de Dindon y aunque muchos estén pensando que esta noche buena va a ser una noche cualquiera y muy diferente a las anteriores que lo va a ser, no deben perder ese sentido de la Navidad, eso nos lo canta la oreja de Van Gogh en su emotiva felicitación navideña de este año. Asomada la ventana. Veo la plaza desierta solo el viento que se aburre mueve algunas hojas secas no hay canciones luz ni niños solo una noche cualquiera a quien queremos engañar si ni parece noche buena miro al cielo y enfadada exijo alguna explicación Pero todas mis palabras se convierten en vapor. Tengo frío y siento rabia y cierro de golpe la ventana. Y es entonces cuando veo tu mirada reflejada y de pronto qué tonta lo comprendo. A este lado del cristal está todo lo que quiero. Si podemos abrazarnos, lo demás puede esperar. Pro ¿No acaso un buen motivo como para celebrar. Entonces me seco los ojos y me siento a tu lado en nuestro sofá. Me apoyo despacio en tu hombro. Y me escucho decirte en voz alta, feliz Navidad. ...pues en voz alta les decimos, les deseamos... ...Feliz Navidad... ...y ahora comenzamos el programa La Grieta... ...con la música tradicional de estas fechas... ...para un día tan señalado, en nuestro calendario... ...no puede faltar ese tradicional villancico... ...Noche de Paz, el más famoso del mundo... ...se compuso hace 204 años en Salzburgo... ...en una fría nochebuena en los Alpes austriacos. ...esta pieza ha conquistado el mundo generación tras generación... ...noche de paz, noche de amores... ...patrimonio de la humanidad de la Unesco... ...himno universal de la paz y legado musical... ...un joven sacerdote, mor ...ideó un poema llamado El año sin verano... ...porque hubo en 1816... ...un severo frío que destruyó cosechas y propagó el hambre en una Europa asolado, asolada por esas guerras na, de Napoleón. El texto de la canción expresa ese profundo anhelo de paz, esperanza y consuelo, por lo que Noche de Paz es mucho más que una canción de Navidad. Según la leyenda, la sencilla melodía fue compuesta para guitarra y coro, porque dicen que el órgano de esa pequeña iglesia estaba roto. ...el sacerdote le pidió al maestro de escuela y organista... ...que compusiera la melodía para su poema... ...y ambos entonaron la canción... ...en la Misa de Gallo de 1818... ...y desde entonces no ha dejado de sonar... ...el 24 de diciembre de 1914... ...la entonaron cientos de miles de soldados... ...de diversas naciones... ...en su idioma natal... ...desde esas trincheras de la Primera Guerra Mundial... ...en unas horas de tregua, apodadas Milagro de Hermandad. Años más tarde, en la Segunda Guerra Mundial, en 1941... ...mientras la dictadura nazi intentaba imponer una versión de propaganda... ...cambiando la letra, por todo duerme, Adolfo Hitler... ...vela por el destino de Alemania, el presidente de Estados Unidos... ...y el primer ministro británico, la cantaban en la Casa Blanca. Y en este año de pandemia, cada vez que suena, nos acerca... ...pues a ese deseo de conseguir... Una noche de paz y amor para todos.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 Pues son las 9 y 17 minutos de la mañana y en un programa como el de hoy que vamos a dedicar de lleno a la Navidad, desde la música propia de esta festividad, las tradiciones como los regalos, las compras para la cena de Nochebuena, así como la llegada de Papá Noel a Elche o la próxima llegada de los Reyes Magos, queremos conocer... Lo que hay detrás de todo esto, su historia, los orígenes de unas fiestas que coinciden con la entrada del invierno. Y qué mejor que nos lo explique aquellos que se dedican a divulgar los evangelios. Esta es una de las principales funciones, entre otras muchas, del sacerdote de la parroquia de Santa María, José Moya, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, José Moya, sacerdote Buenos de días. Santa María. Que, eh, Realmente la Navidad significa el nacimiento de Jesús de Nazaret, pero no todas las religiones que lo celebran porque consideran que este nacimiento precisamente no está registrado en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Bueno, sí que sí que está registrado. Los evangelios cuentan y narran el, el nacimiento de Jesús, lo podemos ver en el Evangelio, por ejemplo, de San Lucas, al principio, cómo lo narra toda la historia, incluso con datos históricos. Eh, de hecho, el capítulo de San Lucas comienza nombrando al emperador César Augusto eh, y, bueno, nombra muchos datos históricos que nos dan a entender que realmente Jesús sí nació, que fue en la ciudad de Belén, efectivamente está documentado ese, ese censo que lleva a la familia, que lleva a José y a María hasta Belén. O sea que, sí, sí, cierto, que el, nacimiento, el nacimiento está registrado, cierto, pero el 25 de diciembre. Esa es, bueno, eso es lo que no, no aparece como tal. Registro. No, efectivamente. El 25 de diciembre, eh, seguramente no sería el 25 de diciembre. Eh, esa fecha está puesta eh, porque primero se puso la celebración de la Anunciación, del Día de la Encarnación, que se celebra el 25 de marzo y por tanto pues en la Iglesia pensaron que nueve meses después de esa fiesta colocarían la fiesta para celebrar el nacimiento de Jesús. Las fechas exactas no las podemos saber. De hecho, sí podemos saber que seguramente o, o nos podemos imaginar que, que no sería en, en invierno, porque dice la Biblia que los pastores estaban durmiendo a la intemperie. Entonces, puede ser que, que no fuera en invierno, pero bueno, no es un detalle tan relevante. Celebramos el, el nacimiento de, de Jesús, que bueno, no sabemos exactamente el día que, que fue, pero, pero que sí que pues tradicionalmente desde hace muchos siglos la Iglesia lo celebra pues ese día 25 de diciembre. O sea que hay un amplio consenso para eh, porque durante siglos es el 25 de diciembre la celebración entonces de la Navidad. Y ...y qué me puede decir o qué nos puede explicar... ...de todo lo que rodea estas fiestas... ...por ejemplo, vamos por partes... Eh, mm. ...la tradicional Nochebuena... ¿Por qué, ...¿por qué la cena de Nochebuena es especial? Bueno, la cena de Nochebuena es especial... ...especialmente porque Jesús nace... ...porque es el acontecimiento más importante de la historia... ...si te fijas estamos en el 2020... ...porque Jesús nació en ese momento... Además, nació, fíjate, desde esa intimidad, allí sin nadie, estarían los tres, estarían aquellos animales que estarían en el pesebre. Y simplemente, pues, desde esa sencillez, es desde donde Dios nace y se hace y se hace hombre. Y ese acontecimiento, pues es tan importante para, para toda nuestra vida que es un día en que nos reunimos justamente para celebrar eso, que Dios quiere venir a estar con nosotros. ¿Y, y qué tiene que ver los Reyes Magos? ¿Cómo nos cuenta la Biblia eh, la llegada de los Reyes Magos? Bueno, la Biblia nos habla de unos magos de Oriente, no nos dice que fueran tres, nosotros los asociamos a tres porque les entregan, le entregan a, a, al niño Jesús tres regalos, que conocemos bien, el oro, incienso y la mirra. Nos cuenta que, que ellos descubren una estrella, ellos parece que tendrían conocimientos de astrología y verían en aquel hallazgo de aquella estrella que les guiaba algo, pues, importante. De hecho, van al rey Herodes eh, diciendo que ellos saben que ha nacido un rey. Y esa estrella, pues, les conduce hasta, hasta Belén. Y ahí es cuando ellos adoran a, a Jesús y le dan los tres regalos. Eso es lo que, lo que cuenta así más o menos a grandes rasgos, uh -huh. eh, especialmente en el Evangelio de Mateo, donde, donde y, está y, relatado y, esto. ¿Y por qué ellos cierran las fiestas de Navidad? ¿Por qué el 6 de enero? ¿Por qué el 6 de enero? Pues eh, seguramente, eh, como durante todo el año litúrgico, eh, que comienza en el tiempo de Adviento, es una manera de ver todos los momentos de, de la vida de de Jesús durante todo un año, entonces los acontecimientos se van poniendo pues, más o menos en orden cronológico. Eh, lo que significa esa fiesta, más que la fiesta de los reyes magos, es la fiesta de la manifestación de Dios a todos los pueblos, lo que conocemos como la epifanía del Señor. Dios se manifiesta y se da a conocer a todos los pueblos, por eso ...pues bueno, se nos presenta... ...esos magos de Oriente... ...que son de lejos... ...que no tienen esa tradición judía... ...que podemos decir que no esperan al Mesías... ...pero ellos también reconocen en él... ...a, a Dios hecho carne. ¿Y por qué aparece la figura de San Nicolás... ...de Papá Noel... De la, ...del Padre de la Navidad... ...por qué la Iglesia la introduce también? Bueno, realmente... ...Papá Noel... ...no es una fiesta que haya introducido la Iglesia... Eh, sino que más bien eh, hay una tradición que nos habla de San Nicolás, Santa Claus. Podemos entender ahí ese San Nicolás, que fue un obispo de Bari en Italia, que eh, llevó pues, regalos a los niños. Entonces, bueno, parece ser que eh, la figura de, de Papá Noel no es estrictamente religiosa ni, ni de la Iglesia, eh, Es una fiesta que, bueno, posiblemente coja un poco la tradición de San Nicolás y, y también pues, se asocia a esta, a esta festividad, pero no, no se celebra propiamente en, en la iglesia o pero, desde la tradición. Pero la figura es un obispo, o al menos el origen es un obispo. De ahí el color, Esto, sí. de ahí el color rojo. La verdad que no, <risa> no te sabría explicar del todo. No. Uh -huh. eh, eh, eh. Y en cuanto a los regalos, ¿por qué también eh, esta tradición de los regalos en, en Navidad? Eh, ¿Por San Nicolás que regalaba, por los reyes que llevaron los regalos a los niños eh, o porque realmente con esta entrada del invierno en, en época romana había una festividad en la que todo el mundo se regalaba? Seguramente pues un poco de todo, es decir, juntamos... ...todas esas cosas que, que perfectamente pues, has dicho y has nombrado... ...y, y puede ser que, que esa tradición pues, nosotros la hayamos eh, adquirido... De, ...de todas esas pequeñas cosas, pues, contando los reyes magos... ...que regalan eh, a Jesús, también pues, de esa tradición de, del obispo... ...de la festividad romana que, que comentas... Pues, ...todas esas cosas hacen que, que también nosotros... ...pues tengamos un momento especial... ...para acordarnos de, de los demás... Para, ...para regalar, para tener unos días de familia... ...podemos decir así. Esto es en cuanto a la historia... ...a las tradiciones de la Navidad... ...lo que le rodea... ...ahora nos trasladamos al siglo XXI... ...a 2020, sí. en pleno año de pandemia... ...usted además va a ser el encargado... ...creo, de celebrar la Misa del Gallo... ...¿qué significa la Misa del Gallo... ...dentro de, de, de esta celebración?... Bueno, este año lo primero es decir que no podemos celebrar propiamente la Misa del Gallo. Es una misa que se celebra a las doce de la noche y este año pues, la pandemia no nos permite eh, celebrarlo así... ...ya que el toque de queda pues, está puesto a las doce de la noche. Y esa misa nos muestra especialmente cómo Jesús en la tradición nace de noche. Entonces, los cristianos se reúnen de noche en la Iglesia... ...para celebrar pues esa, esa misa del gallo... ...o ese anuncio de los ángeles a los pastores... ...que van a adorar al niño Jesús en esa noche... ...eso es un poco el sentido de, de la misa del gallo... ...que bueno, como te digo, pues este año no podemos celebrar... ...pero que lo celebraremos pues por la tarde... ...esta tarde a las cinco y a las seis y cuarto... ...tendremos dos celebraciones... ...también como tenemos el aforo reducido... ...pues haremos dos celebraciones... ...un poco más enfocadas también para, para las familias... ...y para los niños... Y, y ya también, pues mañana, eh, el día de, de Navidad, el día 25, pues también eh, celebraremos esas misas. Pero claro, sí que es, es especial de este, de este día, de esta noche, celebrar esa misa del gallo, como te digo, pues que, que un poco nos asemeja a esos pastores que fueron de noche para adorar a Jesús. ¿Y qué ritual es, es, es tradicional en, las, en esta misa del Gallol? Porque acaba de decir que va a celebrar una misa a las cinco de la tarde y a las seis y cuarto. Sí. Eh, eh, eh, ¿Por qué dos? ¿Y por qué por, bueno, sabemos que lo adelantan ustedes porque a las doce evidentemente se suspende, pero Teleelch una de esas dos misas la va a retransmitir eh, sí. luego en diferido a las diez y media de la noche. ¿Qué veremos en esa misa? Bueno, en esa misa veremos especialmente un anuncio muy importante... ...que es el anuncio del gloria... ...es una oración que durante todo el Adviento... ...hemos quitado, hemos eliminado de la liturgia... ...y la vamos a introducir en este día... ...porque es el canto de alegría... ...que los ángeles transmiten a los pastores... ...y es ese canto de, de alegría... ...que nos muestra una celebración... ...pues en la que damos gloria a Dios... ...o, o en la que pues, bueno, nos alegramos... ...de ese nacimiento de Jesús... ...de ahí, eh, también muy importante... ...otra de las tradiciones que hemos pasado eh, de puntillas... ...y no, no hemos profundizado... ...de ahí la importancia de las canciones navideñas... ...de los villancicos. Bueno, esos villancicos expresan nuestra alegría... ...expresan el, el cantar juntos... ...este año pues es otra de las tradiciones... ...que desde nuestra iglesia pues nos ha recomendado también... ...que, que haga especialmente un coro reducido... y ...y que, y que, bueno, pues que intentemos pues, no cantar todos pues, por el tema de, de los contagios... ...por medio de los aerosoles... ...a pesar de que seguimos llevando mascarilla... ...pero bueno, toda medida parece siempre poca... ...y, y bueno, el sentido de, de todas esas canciones y esos villancicos... Pues, ...son tradiciones que, que, que están pues, dentro de nosotros... ...de hecho, la música pues, siempre nos acompaña... ...y en estas fiestas, en estas tradiciones tan importantes... En esta festividad que, que en la que pues nos alegramos todos también en la iglesia se expresa cantando con esos villancicos y, y adorando a Jesús. Uno de los villancicos más famosos del mundo precisamente nació eh, una fría noche de, de Nochebuena. En Austria lo hemos dicho que es la noche de paz. Eh, para usted, eh, como sacerdote, cuál es su villancico de Navidad. Son muchos, pero ¿con cuál se quedaría? Bueno, la verdad que Que sí, ...que sí que son muchos... Eh, hay, ...me gustan muchos especialmente... ...las tradiciones de los villancicos ingleses... ...los Christmas Carol que ellos pues tienen ahí... Eh, ...muy dentro y, y me gustan muchos de esos especialmente... ...pues bueno, sí que el Noche de Paz parece que es... ...que es un villancico que nos reúne mucho a todos... ...que, que todos conocemos esa melodía... ...que escuchamos esa melodía... ...y pues pensamos siempre en estos días de Navidad... ...pensamos en, en nuestra familia... Y, y bueno, y especialmente pues también eh, como sacerdote, pues pienso en esa noche en que Jesús quiere venir a, a nacer por nosotros. Y en esta noche como sacerdote, eh, ¿cuál es eh, el, el consejo espiritual que puede ofrecer eh, a los oyentes de, de esta cadena? El consejo espiritual es claro. Y es que tenemos... ...que nosotros mismos... ...hacernos pesebres... ...porque Jesús cuando nace... ...no viene simplemente a nacer a la historia... ...sino que quiere también... ...entrar dentro de, de nuestra vida... ...quiere vivir con nosotros... ...y para eso pues le tenemos que dejar un sitio... ...si te fijas... ...María eh, y José... ...van buscando esa posada... ...que no encuentran en el Belén... ...y al final encuentran... ...un pesebre... ...si nosotros... ...llenamos nuestra vida... ...de, de muchas cosas que hemos hablado... ...pues de, de todas esas tradiciones... ...de incluso... Pues de los regalos del consumismo y nos olvidamos de que lo importante es que Jesús nace, pues posiblemente no dejaremos que entre dentro de nosotros. Por eso el consejo es ese, hacernos pesebres. Pues muchísimas gracias José Moya por ese mensaje navideño que nos deja un sacerdote, el de la parroquia de Santa María en este programa. Y gracias también por todas las explicaciones de la historia de la Navidad. Esperemos que nunca más se vuelva a prohibir como estuvo prohibida siglos atrás con la reforma protestante pero finalmente ha ganado, porque evidentemente eh, los cristianos de todo el mundo se reúnen, ortodoxos, no ortodoxos, uh -huh. se reúnen en torno a esta celebración del nacimiento de Jesús, de Nazaret. Gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros y nos vemos a las diez y media, ¿verdad?, que transmitirán la misa de, de la tarde en Televisión. Muy bien. Feliz Navidad. Igualmente. Feliz Navidad. 101.4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 Si aquí es Nadal, volg sparar una bona taula Mercat delt. Mercat Plaça Barcelona, Mercat Plaça Madrid, Mercat de Sant Just, Mercat Central delt. Trobaràs els millors preaus, productes i la millor atenció, i amb totes les mesures per que la teua compra siga segura. Mercat delt, Bon Nadal, feliz compra. Regidoria de Mercats, Ajuntament delt. It's the most wonderful... El día de Navidad, celébralo en familia en Restaurante Rincón de Galicia, porque están preparados con todas las medidas de seguridad para degustar la mejor cocina gallega. Restaurante Rincón de Galicia. Hasta el Día de Reyes, abierto de martes a domingo, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche, reservas al 966-670-430, la comida de Navidad en Restaurante Rincón de Galicia.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 ...con Rosmar y Alonso. Y cuando son las 9 y 34 minutos... ...y tenemos 13,3 grados de temperatura... ...nosotros continuamos aquí en el programa... ...La Glorieta dedicado a la Navidad, a la Nochebuena... ...hemos hablado del significado, de la historia... ...de esta tradición... ...pero queremos también acercarnos a la actualidad... ...a cómo van a pasar la Nochebuena... ...pues muchas de las familias... ...que ni siquiera tienen un techo donde vivir... Esas familias están siendo acogidas durante estos días por una de las ONGs vinculada a la Iglesia Católica, como es Cáritas. Y con nosotros se encuentra, al otro lado del hilo telefónico, el director de esta entidad, Joaquín Sansano, a quien damos la bienvenida y también le felicitamos por Navidad. Joaquín, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Hoy cómo van a pasar ustedes la Navidad? Bueno, pues van a ser unas navidades, bueno, lo va a ser para todo el mundo, diferentes, ¿no? Eh, nosotros este año estamos, nuestro lema para Navidad es esta Navidad más cerca que nunca y así es como la estamos viviendo y como queremos vivir esta Nochebuena, más cerca que nunca, lógicamente con la distancia física, con las mascarillas, con no poder encontrarnos con familiares, está claro que esto va a estar, pero queremos estar... Más cerca que nunca del dolor de las familias que no tienen recursos, de las que viven el duelo de la ausencia en esta Navidad, de las personas que no se sentan en la mesa, de las personas que están sin empleo, sin hogar, con escasas oportunidades o las personas migrantes que están llegando a nuestras costas. Esta Navidad queremos estar más cerca que nunca de todas las personas que están sufriendo, pero lógicamente... Eh, la situación actual nos afecta, ¿no? Y, y por poner un ejemplo, eh, nosotros, nuestra cena de Nochebuena era multitudinaria. Todo el espacio que había, vamos, apretadica a todo el mundo, eh, pues cuanta más gente, mejor aquí para compartir la cena. Gente sin recursos, gente que está viendo la calle. Este año esto no, no puede ser. Entonces... Eh, solamente van a poder cenar en la cena de Nochebuena del centro de acogida las personas que están eh, conviviendo en el centro de acogida. No podemos aceptar a nadie externo por una cuestión eh, sanitaria. Pero con estas personas vamos, lo vamos a celebrar por todo lo grande, eh, con gambas, con, en, con entrantes, con platos bien cargados, con alegría, con ilusión Y con las personas que eh, están viviendo en la calle, lo que, está, lo que va a hacer durante toda la tarde nuestro equipo de calle es eh, aproximadamente a las 35 personas en calle que estamos acompañando y que no van a poder venir, pues les vamos a llevar en esos sitios donde se esconden para dormir, les vamos a llevar la cena y vamos a compartir un ratillo con ellos eh, para poder hablar y que se sientan acompañadas. Sin duda, unas Navidades muy muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Y tampoco, eh, y también ha sido muy diferente el trabajo eh, que por desgracia no estaban, eh, han tenido que acostumbrarse durante este año 2020 y es que se ha multiplicado, ¿no? El, el lema de la Navidad más cerca es porque ustedes han estado más cerca que nunca de las familias que se han quedado atrapadas por los efectos de esta pandemia en eh, 2020. ¿Su balance, cuál sería, Joaquín? ¿Cuál es bueno, el balance pues... que haría de este año? Yo creo que ha sido un balance, creo que es un balance muy nefasto de la situación. Nos ha desbordado, es verdad que con la gran recesión hubieron muchas familias, pero en esta ocasión nos ha desbordado no solamente a Cáritas, a las administraciones, a las organizaciones, a la sociedad. Nos ha desbordado la situación. Es verdad que hemos multiplicado por tres el número de familias que estamos actualmente ayudando, eh, pero bueno, dentro de esto siempre surgen oportunidades y es verdad que estas Navidades, eh, en vez de ayudar, también, eh, también estamos ayudando con muchos alimentos pero hemos, estamos llevando a cabo una experiencia piloto de ayuda a 200 familias eh, con tarjetas económicas para que puedan ser ellas las que decidan eh, qué comen y qué cenan estas Navidades, que no seamos ni caritas ni la gente que nos dé una caritas que les decíamos qué comen y qué no comen. ¿no? Entonces, bueno, pues ha venido ahí un cambio en la forma de ayudar que posibilita la inclusión y la cohesión social, ¿no?, y la autonomía y la dignidad a la hora de, del derecho a la alimentación. ¿Y cuál ha sido el apoyo que ha tenido Caritas de las administraciones públicas? ¿Han estado bueno, a, la, pues, a la altura? Pues sí, sí, nosotros vamos, eh, tanto a nivel de coordinación y de trabajo, eh, sobre todo en el Elche, siempre este, quien esté al frente de la Administración es muy fácil coordinarse porque es verdad que estamos en contacto directo con los ciudadanos y las ciudadanas que peor lo están pasando por una parte por la Administración porque le toca y es obligación eh, dentro de la Organización del Estado y por otra parte las organizaciones que lo hacemos de manera subsidiaria esto quiere decir que nunca perdemos la perspectiva de que esto lo no tiene que hacer la Administración pero cuando la Administración no llega, sobre todo en las situaciones eh, tan desbordantes que tenemos, las organizaciones echamos una mano para que nadie se quede fuera en esta, en esta sociedad, eh, todos al final somos corresponsables de las situaciones que están sucediendo. ¿no? Entonces, es muy fácil a nivel local coordinarse, trabajar de manera conjunta y también el apoyo. Es verdad que, que por parte de la Administración local nosotros solamente recibimos eh, apoyo a, para, para la atención a las personas sin hogar, eh, donde el centro de acogida lo eh, sostenemos, por decirlo de alguna forma, a medias o casi a medias. Eh, pero para la hora de ayudar a las familias siempre está detrás la Administración para todo lo que nos pueda hacer falta, para todo lo que nos podamos coordinar o, o sumar esfuerzos y gracias a Dios estamos, estamos intentando y estamos consiguiendo dar una buena respuesta a la situación actual. Pues Joaquín Sanzano, hace mucha falta precisamente esas ayudas a todas esas familias afectadas por la crisis. ¿Cuál es el mensaje navideño? Eh, personalmente, ¿usted dónde va a pasar la, la Nochebuena y con quién? Yo con mis padres, eh, con mis padres y con mi hermano. Muy en familia, nos vamos a reunir los cuatro, vamos a estar por debajo de los seis, Y, y nada, yo como toda la Navidad Para mí no, no van a cambiar Yo lo voy a celebrar con la familia más cercana ¿no? y, con, y con mi abuela Que no se me olvide con mi abuela Con sus casi 99 años los cinco Qué maravilla años, vamos, Nos vamos a, a juntar Cuánta riqueza eh, Cuánta riqueza tiene usted Va a tener usted eh, en no. esa mesa eh, Pero bueno Yo, yo eh, vamos Como siempre, como todas las Como siempre en la tarde-nochebuena, vendré al centro de acogida a ayudar a preparar la cena. Si nuestro equipo de calle necesita llevar algún menú a alguna persona, pues no, vamos, voy a aquí vamos a estar eh, gran parte del de, de equipo que formamos Caritas dispuestos a, a lo que haga falta. ¿no? Yo hasta la hora de cenar estaré aquí ayudando a preparar, a servir las mesas, a, a ayudar en la organización y después ya a cenar con la familia se recoge en casa. ¿Cuál es el mensaje de Navidad, eh, Joaquín, que puede dejar sí. a los oyentes, a nuestra audiencia? Sí. Yo creo que, que el mensaje que, que es muy facilito, ser como un poco como como la estrella de Belén, ¿no? Eh, salir para alumbrar. Yo sería sería el resumen. Salir. Eh, y alumbrar a quien peor lo está pasando, compartiendo lo, lo, los bienes, valorando y disfrutando de una Navidad sencilla y austera, que es realmente la, la forma más bonita de disfrutar la Navidad. Eh, consumir con corazón y con cabeza, eh, cultivar el encuentro de la amistad pese a las distancias, llamar a, a, a ese familiar con el que no te habla mucho, ese amigo o amiga con la que has cogido distancia. Eh, ...tomar un tiempo para este tipo de gestos... ...que es lo más importante... ...para poder celebrar la Navidad... ...ya venían tiempos mejores... Eh, ...pero está claro que... Eh, ...si esta Navidad la vivimos... ...y la disfrutamos de una manera diferente... ...con esa cercanía... ...con ese tomarse un tiempo... ...para dedicárselo a las cosas... ...a los pequeños detalles... ...yo creo que podemos empezar muy bien el próximo año... ...y por qué no... Eh, el, próximo, ...el resto de nuestra vida ¿no?... Pues ...por eso hacer un poco como la estrella de Navidad. Eh, alumbrar, estar ahí indicar el camino, etcétera Pues yo quiero agradecer en nombre de esta casa de Tele Elche Radio Marca, que ustedes las personas, los hombres y las mujeres de Caritas, son esa estrella de Belén, aquí en Elche los que alumbran el camino de muchas personas y ayudan, por eso queremos dedicarles un villancico creo que resume muy bien el espíritu de, de ustedes estoy pensando en el tamborilero Porque es la historia precisamente de un niño que visita al Mesías en Nochebuena y que no tiene nada que ofrecerle, solo la música de su viejo tambor. Y qué regalazo, qué regalazo nos da ese niño con su tambor. Esos son ustedes, los hombres gracias, y mujeres de Caritas. Muchas gracias. Por suerte, Caritas, somos, no solamente somos los 300 voluntarios y voluntarias. No, no, Caritas por suerte son todos Quien colabora en construir una sociedad Diferente, una sociedad más justa, equitativa Y en esto, lógicamente, Teleis también está <risa> Feliz Navidad, Joaquín Fe Feliz Navidad y un gran abrazo Para toda la familia de Teleis <risa> <risa> el camino que lleva a belén va hasta el valle que la nieve cubrió los pastores quieren ver a su rey Le traint regalo's in su de zon. Propo pom pom, propo pom pom. Ha'n alsido in un portal de Belen. El niño Dios. Ik wens poner a tus pies algún presente que te agrade señor mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor ropa pom pom ropa pom pom pom in tu honor frente al portal tocaré con mi tambor El camino que lleva Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor ay, que te pueda ofrecer, su ronco acento es un canto de amor. Ropa pompon, Cuando Dios me vio tocando ante, él, me sonrió. Me sonrió. Tele Elch Radio Marca, ciento la Radio de Elche.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan 11 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana... ...y nosotros vamos a continuar asomándonos a varias ventanas... ...que tienen que ver con la tradición de la Nochebuena y de la Navidad. Una de esas tradiciones es evidentemente la cena... ...y por eso, como esta cena, la cena de hoy va a ser especial... Por eso eh, queremos asomarnos a los mercados municipales para ver eh, cómo se, se está transcurriendo esa actividad, si las compras se han visto afectadas por la crisis o incluso por esas restricciones que han limitado el número de comensales en la Nochebuena y mucha gente se habrá quedado sin el cocinero habitual o con menos eh, eh, o con menos gente para cenar y por tanto esos pedidos Queremos saber si se han anulado o si no, y qué mejor que nos lo cuente el presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado Central de Elche, Manuel Valverde, a quien damos la bienvenida al programa de hoy. Manuel, muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por contar otra vez con, con nosotros. Bueno, los mercados nunca faltan en este día, en este día tan tradicional del 24 de diciembre, porque las compras, evidentemente, los mercados se llenaban de gente. ¿Este año cómo es? ¿Cómo? Todavía no nos hemos asomado con las cámaras, pero iremos. ¿Cómo está en estos momentos el mercado? ¿Dónde está usted, el mercado central? Bueno, pues el mercado está más o menos como todos los años, con el control de aforo pertinente por las restricciones eh, anti-COVID que nos, que nos propusieron y que nos obligan a, a realizar. Pero las compras, bueno, eh, la diferencia con años anteriores es que se han retrasado un poquito más, son más, eh, más lentas, pero la afluencia sigue siendo bastante alta. Y en cuanto a los pedidos, ustedes, desde que llegó lo de las restringir aún más el número de comensales, que bajaron de 10 a 6, ¿ustedes han notado alguna anulación de pedidos? Pues en principio no, lo que pasa es que eh, antes pues, se hacía la compra en conjunto, más en familia, eh, iban padres con, con, con hijos y, y nietos y demás, Y ahora, claro, eh, la, la restricción de, del número de comensales hace que, que vaya la misma gente, o sea, pero comprando para, para casas diferentes. Es decir, que el número de comensales varía, pero lo que, varía en, en una casa única, pero lo que no va a variar es que cenar hay que cenar, y si no es con un familiar, con otro. Claro. Y, Entonces, y... Bueno, son, son más lentas, es lo único. ¿Y es cierto que hay más novatos comprando que.? ...que años anteriores, eh, ¿tienen que atreverse ahora esos jóvenes que se han quedado eh, sin el cocinero habitual... ...y que por primera vez van a hacer ellos la cena? ¿Usted lo ha notado, algunos principiantes? Bueno, hemos tenido una buena academia, de, para un máster a la, a la fuerza, para, para que se hagan buenos chefs... ...en este caso y sin hacer propaganda en ningún programa porque la pandemia ha obligado también a que la gente aprenda a cocinar. Entonces, la gente se va a atrever ahora con unos platos más sofisticados, pero yo creo que la pandemia ha ayudado y mucho a, a, a la gente a, a empezar a saber cocinar en condiciones o a, a empezar a cocinar. Y ustedes supongo que también habrán hecho de cocineros, ¿no? ¿Algún que otro consejo de cómo, por ejemplo, usted vende carne, de cómo cocinar la carne, no? Bueno, pues en principio yo vendo especias, eh, lo que pasa que eh, lo que sí que es verdad que, que damos los consejos pertinentes para, para si compran, por ejemplo, una carne de cordero, qué es lo que le tienen que echar, cómo la tienen que preparar, eh, a, a alguna cosa sí que preguntan, pero a ver, la tradición no se pierde, que es lo que queremos que no se pierda eh, con, con, con nuestros clientes y los consejos van pasando de, de generaciones. Una cosa será que no puedan comer juntos, pero sí que comerán lo de siempre. Y Manolo, eh, cu vamos ya con las compras. Que, en lo tradicional? ¿Qué es lo que más han comprado o están comprando? Carne, marisco, que, eh, fruta. Bueno, que... El cordero, el cordero ha bajado un poquito. Eh, los pollos rellenos, pavos, pescados, mariscos. O sea, es que eh, la, la tradición de compra, la verdad, sí es que nos ha perdido mucho. Son cosas pues eso, más, más, que quieren elaborar un poquito más, atreverse con, con algo nuevo, pero la verdad es que el, el plato estrella, pues eso, siempre un buen pescado y una carne. ¿Y qué actividades son las que eh, ustedes han llevado a cabo? Todos los mercados en conjunto y concretamente el mercado central han llevado a cabo durante estas fiestas y llevarán a cabo para animar precisamente las compras. A ver, eh, mucha propaganda, mucha propaganda es lo único que, que podemos hacer ahora porque, desgraciadamente, los, los teatros, las corales, eh, que haya un Papá Noel, que no, no se ha podido hacer. Entonces, mucha difusión, que es lo que hace falta, y, y bueno, animar a la gente a que haga sus encargos. Eh, eso ha crecido mucho también, lo que es la, el encargo, la recogida en, en Centro. Y difusión, o sea, el 99,99% ,99 de, de, de lo que hemos hecho es difusión porque la verdad es que no se puede hacer otra cosa. Animar a la gente a que vayan al mercado, darles las gracias, se las vamos a dar eternamente porque la paciencia que, que está teniendo la clientela a la hora de afrontar las, las medidas anti-COVID es ejemplar, salvo algunos casos aislados, pero eh, la verdad es que, que tenemos que estar agradecidos. Y, y eso, eh, transmitimos las gracias, uh -huh. transmitimos difusión para que no pierdan la tradición de la compra de Navidad y bueno, ya andan dentro mejores. Y en este año de pandemia, eh, ¿ustedes han aprovechado para modernizarse, para llevar la compra a domicilio, para ampliar los plazos, sí. para vender por Internet? Eh, ¿Han conseguido algo positivo en 2020 los eh, sí. placeros? Sí, sí, sí, sí. A ver, eh, como... Un compañero mío dijo como un adelanto de primicia, pues vamos a empezar a, a primero de años a, a, a vender online, eh, vamos a, a hacer eh, los encargos, hemos solicitado al Ayuntamiento dos plazas de aparcamiento a la puerta del mercado para recogida rápida, lo que se suele llamar click and car. eh, en fin, sí, nos estamos adaptando, pero todo ya se verá, no puedo adelantar nada más, pero ya se verá que va a ser un sin perder la esencia tradicional y con la misma cercanía, aunque no tenga delante físicamente al, al vendedor. Es una novedad bastante, bastante buena que, que en breve se podrá llevar a cabo. ¿Y siguen todavía pensando en el futuro? ¿En el futuro que tienen ustedes como no, mercado de central? De momento, de momento estamos pensando en el presente. No han sido buenas épocas, épocas para, para pensar en, en lo que está parado desde hace cinco años. ...no queremos entrar en, en esos detalles... ...lo que queremos es eh, que la gente siga confiando en nosotros... ...en, en, en los mercados delche ...en el mercado central... Y, ...y que bueno, pues lo que tenga que ser... ...ya, ya se verá cuando todo esté un poquito más... Uh -huh. ...digamos, claro, ¿no?... ...porque claro. ahora no, no es el momento... ...no, no es el, el momento el de entrar en conflictos... ...pero solo le pregunto... ...¿están ustedes eh, a gusto en este mercado provisional?... Nosotros estamos a gusto siempre y cuando la clientela esté a gusto. Es decir, que cuando la clientela demande o, o necesite algo más, tenemos que luchar por lo que hemos firmado. Es decir, eh, no, no queremos que tener una cosa muy, muy pomposa para nosotros, sino que queremos estar en el sitio que nos corresponde, eh, que se lleve a cabo el contrato y bueno, que, que la clientela esté a gusto y cada vez esté, lo esté más y que tenga los servicios que, que requiere una ciudad como Elche en un mercado de abastos en el centro. Eh, Manolo, eh, hemos hablado de cierto retraso en las compras, parece que ha disminuido también eh, las mismas este año, normal, la crisis, la pandemia, eh, pero ¿y los precios? Eh, ¿Han aprovechado ustedes para subirlos ahora en Navidad, como siempre dicen, eh, o, o se ver, mantienen? Y... A ver, vamos a ver. Eh, hay muchas cosas que se mantienen, lo que pasa que sí que es cierto que, que en, la, en la Navidad, por ser las fechas que son, por eso siempre se recomienda adelantar las compras. No es que nosotros… Esto es una cadena, ¿no? O sea, si nuestros proveedores eh, cara a Navidad eh, eh, aumentan los precios, obviamente nosotros los tenemos que, que aumentar también. Pero eso no quiere decir que, que digamos, bueno, pues ahora viene Navidad y vamos a pegar el castañazo. No, no. O sea… Eh, según está el mercado se van subiendo los precios no es, no es una obligación no es una, algo necesario el subir los precios porque hay muchas cosas que están al mismo precio y muchas cosas que, que no, a ver, hay gente que, que prefiere una compra un poquito más diferente eh, cara a Navidad con, con unos, una serie de caprichos para, para tener en, en esta noche tan importante y la comida de mañana que por ejemplo mañana la, la, la comida tradicional del cocido con pelotas es al mismo precio, o sea que no es no es que estemos hablando. Lo que pasa que que bueno, marisco, pescados, o sea, alguna carne diferente, pues sí que sí que es verdad que el proveedor sube y, y nosotros tendemos, tenemos que ir eh, en esa cadena subiendo porque claro eh, no no se puede eh, perder dinero ah, <ríe> en, lógico en, en el mercado se está para para para ganar dinero y para para darle al cliente el mejor servicio. ¿A qué hora cierran los mercados hoy? Pues el horario de, del mercado es de, desde las 8 de la mañana que se ha abierto hasta las 3, lo que pasa que, bueno, hoy por ser el día que es, pues siempre habrá un, algún rezagado, los encargos de última hora, la preparación es un poquito más costosa y demás, pues se alargará, es decir, que no sé exactamente, pero normalmente el, el día de Nochebuena pues se alarga un poquito, 4 y media, 4, no, no es que estén las puertas abiertas, al público a esa hora, sino que habrá gente todavía que, que, que no haya recogido sus compras o que haya alguna preparación que, que dar todavía. Hemos hablado a lo largo de este 2020 en muchas ocasiones, Manolo, sobre el problema del mercado central. Seguiremos hablando en 2021. Eh, y por eso quería saber eh, y quería contar con usted, con el presidente de la Asociación de, Ven de Vendedores del Mercado Central. Eh, concretamente, a nivel personal, ¿Cómo y con quién va a pasar usted las Navidades esta noche nueva, esta noche buena? ¿Con quién? Pues con unos hermanos de mi mujer y con, con mi familia, con mi hijo y mi mujer. O sea, no, no podemos, no podemos o sea, ya, somos, ya somos el cupo completo de las seis personas. ¿Y habrá cordero? No. No habrá cordero, habrá algo de marisco y, y un redondo de ternera. Manolo, ¿cómo, ¿cómo quiere felicitar la Navidad al pueblo, a quienes nos estén escuchando? Pues eh, la Navidad, el, lo, la frase que voy a decir era más para la, eh, digamos, compensación del que no le haya tocado la lotería el día 22, pero la salud es lo más importante que hay ahora, eh, cuidarnos... ...respetar, eh, hacer el, el gran esfuerzo de, de terminar este, este último coletazo... ...si es el último para que todo salga bien y que nadie se contagie... ...que nadie, que nadie sufra el, el mal que hemos tenido durante este año... ...y que lo pasen lo mejor posible con sus familiares, es lo que, lo que puedo decir... Es ...salud, la... precaución y sobre todo pues, felicidad en la medida de lo posible. ¿Y qué le pide al 2021? ¿Qué le pide el presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado Central? ¿Que, el, mer que un, el Mercado Central le pide un nuevo mercado? Bueno, ahora mismo lo que pido es que no vuelva otro 2020. Es decir, nunca va a volver ese 2020, pero que no se repita y que, y que cuando tengamos que discutir sobre el nuevo mercado central que sea sin ningún otro problema superior que en este caso la pandemia. Por lo tanto, ya le digo que... No son fechas, no es el año, no es el, no ha sido el mejor año como para discutir sobre eso. Hemos, hemos recibido felicitaciones por la, por la gestión que se ha llevado en, en el mercado y eso es lo que nos llena de alegría, que la gente siga confiando en nosotros pese a que entendemos que los nervios se crispan en algún momento, que hacer colas no le venga bien a nadie, en fin. Pero sobre todo eh, le pido que, que pueda agradecer todo lo que ha pasado en el 2020 dentro de lo malo de cara a los o sea de, por los clientes hacia nosotros es decir eh, agradezco y quiero pedir para el año que viene lo, los mismos clientes o más y que sigan confiando con nosotros Pues muchísimas gracias, Manuel Valverde, presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado Central, por describirnos cómo se encuentra el ambiente en estos momentos en los mercados municipales y contarnos, evidentemente, cómo ha ido este año 2020 para los placeros. Muchísimas gracias y feliz Navidad. Gracias a ustedes y felices fiestas a todos. Muchísimas gracias. 101.4, Teleelch, Radio Marca. Noticia de última hora. A partir de enero de 2021, el impuesto de matriculación de los vehículos aumentará hasta un 5%, incrementando su precio hasta 1.000 euros. ¿Sigues sin creer que este es el momento para adquirir tu coche? Aprovecha el remate final de Citroën Grupo Marcos y adelántate al 2021, solo hasta fin de mes. No digas que no te avisamos. Pide tu cita previa en citroengrupomarcos.com. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar calor más confortable y a los mejores precios, está en Ferroquet la llave.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 Es recorden we de 24 en 31 december, nit, nit de Nadal i nit de We no hebben de vuilniszakken hier op die Het is tijd om de Nadaal no Jumps te gaan, maar altijd de hygiëne en te om te is een bericht van de gemeente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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan eh, siete minutos de las diez de la mañana. Damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelch. La Glorieta comenzó a las nueve, dedicando este programa a la Nochebuena y al significado, y la historia y las tradiciones que rodea la Navidad. Eh, entrevistamos al sacerdote de la Parroquia de Santa María por, eh, precisamente, comentar la Misa del Gallo, que vamos a retransmitir esta noche a partir de las 10 y media en Telelch y que se celebra también esta tarde en Santa María a las 5 y a las 6 y media. También hemos entrevistado, acabamos de entrevistar al presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado Central y al director de Caritas en una noche tan especial, en un día tan especial y señalado como es el día de Nochebuena. Y ahora vamos a continuar, y lo vamos a hacer con más villancicos. Hay otro clásico, que es el de Blanca Navidad, que en el año dos, eh, 2012 consiguió ser pues, la canción más vendida de la historia, entrando en el libro de los récords. Su autor es Irvine Berlin, norteamericano, de principios del pasado siglo. Esta canción ha sido traducida pues, a más de 300 idiomas, y el primero en cantarla fue Bing Crosby, ...para ese programa de radio el día de Navidad... ...y en la película Holiday Inn... ...que se interpretó consiguiendo... ...el Oscar a la mejor canción... ...desde entonces este viancico... ...no ha dejado de sonar... ...porque muchos artistas lo han versionado... ...hay tantas versiones... ...que nos quedamos... ...con la de Ella Fitzgerald... Pues con esta canción de fondo, con este clásico villancico Blanca Navidad, vamos a comenzar la siguiente de las entrevistas cuando son las 10 y 10 de la mañana. También queremos dar protagonismo a los más vulnerables de esta pandemia, han sido los ancianos, nuestras personas mayores, los que están en los geriátricos. Este domingo lo han escuchado ustedes que van a comenzar ya la vacunación y los primeros en ser vacunados aquí en la Comunidad Valenciana será el personal sociosanitario de esas residencias y los propios ancianos, pero en aquellos centros donde no haya COVID. Nosotros queremos saber cómo se encuentran las residencias, los geriátricos en Elche y para ello... Volvemos otra vez a hablar con la secretaria de la Asociación por los Derechos y Bienestar de los Ancianos en Residencias. Ella es Esther Pascual, a quien damos la bienvenida y la felicitamos por Navidad. Esther, muy buenos días. Buenos días, Rosmary, Gracias por esa felicitación. Lo mismo a vosotros que estáis al pie del cañón, aunque sea Navidad, sí. informándonos. Eh, porque Gracias. consideramos que es esencial, eh, porque... Los problemas no han terminado en las residencias de Elche, al menos. Eh, de momento, ¿saben ustedes si la vacuna va a llegar a las residencias, al geriátrico de Altavix o al resto de geriátricos? Sí, a los familiares. Este mismo miércoles hubo una reunión de los, de los dos departamentos de salud de Elche con los directores de residencias para explicarles el protocolo de vacunación y a los familiares nos están llamando para preguntarnos y que demos nuestro consentimiento informado para ponerles la vacuna a nuestros mayores. O sea, que parece, todo apunta a que sí que va a llegar eh, a principios de enero o como mucho durante enero. O sea, que tenemos ahí esa esperanza de, de recuperar la normalidad. Al margen de si llega o no esa vacuna eh, y de recuperar la normalidad en los geriátricos, de momento ha vuelto ustedes a recibir, han vuelto ustedes a recibir un segundo informe del síndic de Creuyes, en el que vuelve otra vez a instar a la consellería a que intervengan los geriátricos, concretamente el geriátrico de Altavix u otros geriátricos de, de Elche. En concreto, este segundo informe sigue sí, haciendo referencia a Altavix, eh, porque desde el primer informe, eh, Generalitat, eh, en concreto el director general Enrique Juan y Xavier Uceda, que es el secretario autonómico, eh, no han implementado las medidas que, que prometieron y seguimos con, con muchos déficits que, que, que no podemos consentir porque eh, es mucho el tra lo que se trabaja desde las asociaciones para que se consigan, eh, eh, que se subsanen las cosas que están mal y no se hace. Por ejemplo, el programa de gestión que se suponía que iba a estar implantado, porque es fundamental para que acabe la desorganización, el desorden y, y todo lo que acontece en esa residencia, pues sigue generalidad sin pasar las claves, sigue generalidad sin instalarlo. Y es que estos han testado, es que no se puede llevar una residencia sin un programa de gestión, es que no podemos estar en el paleolítico con papel y lápiz. La báscula ha tardado muchísimo en llegar, aquella báscula que parecía como algo súper extraordinario que no se iba a dar, pues acaban de terminar de pesarle. Quiero decir, es que han tardado mes y pico eh, eh, o sea eh, son muchas las cosas luego las obras decían que, que no que no las pueden hacer por el coronavirus eh, pero un momento o es sea, que el mundo sigue es que hay cosas que determinadas cosas se pueden hacer con medidas de seguridad porque es que se están realizando en otro, en otros sitios es que los los mayores los tenemos ahí arrinconados entonces el ruido mediático que provocó este primer informe y que les puso un poquito en guardia y otra vez han bajo, y otra vez han bajado la guardia Y te queremos agradecer desde aquí, porque es de verdad, el, por la única persona que ahora nos sentimos arropados, que es el concejal de, de Elche Mariano Valera, que es el único que nos está ayudando inmensamente a hacer fuerza generalizada. Y bueno, nos consta que además hoy es de las pocas personas que están en la alcaldía porque están en otra reunión. Es incansable, vamos, estamos muy agradecidos. En concreto, por lo que me preguntabas, el problema del segundo informe del CINDIC, Esa eh, es de la residencia de Altavis, pero en las dos residencias de Omus Bí, también tenemos problemas muy sangrantes y estamos también muy preocupados. Eh, no sé si quieres que hablemos un poco también... Eh, ¿Qué problema eh, hay en, en, en el resto de, de geriátricos? ¿Qué problemas hay? Pues, mira, hay dos residencias de Omus Bí en el... Una es la de Aljú y otra es la de Carrús. La de Aljú, desde agosto, no han visto a sus familiares porque, como este virus es tan virulento ...pues han ido encadenando brotes... ...entonces, como cuando hay un brote... ...de legalidad... ...desoyendo nuestras reclamaciones... ...y prohíbe las visitas... ...desde el 10 de agosto... ...no han visto a sus seres queridos... ...¿tú te imaginas Rosmarie, lo que supone eso? ...para personas mayores... ...que no saben lo que es una videollamada... ...que están sordas, que... ...claro, la interacción no es la misma... ...pero es que además, ahora... ...que acababan de cerrar un brote... ...han vuelto a tener otro... Pero es que además los aislamientos que, que, que tienen lugar cuando hay un brote son muy grandes. Quiero decir, ahora mismo lo que hay es una sola residente en el hospital con infección respiratoria, ha quedado negativo en COVID, pero ellos han considerado que eso basta para aislar y han aislado a toda la primera planta en sus habitaciones, Rosmari, comiendo y todo dentro, sin salir, sin pasear, sin movilidad. Mm, y, en una, o sea, eh, la ratio de personal uh -huh. es tan entonces, ¿cómo cruel porque son tan poquitos trabajadores para tantos residentes que no pueden ir, entra, ir entrando a las habitaciones. Eh, entonces, También me consta que los trabajadores van llorando por los pasillos porque no dan de sí. Entonces, eh, consideramos desproporcionado que por ese ingreso en el, en el hospital eh, incumplan la normativa de generalidad porque generalidad... Eh, no, ...no determina que el aislamiento tenga que ser así... ...pero ellos dicen que no tienen medios para hacerlo de otra manera... ...y que no, no tienen otra forma de aislar más que metiéndolos en las habitaciones... Eh, ...y como no tienen personal para sacarlos por turnos... Ni, eh, ...dime, dime, perdón... ...no, eh, quería preguntarte, eh, la nochebuena ni siquiera va a haber excepciones... ...en la nochebuena eh, ¿qué va a pasar Nada. con los ancianos que están... ...los residentes de los geriátricos, de los... Pues, de, ...de todos los geriátricos de Ilche... Vale, te comento. En la residencia… A ver, ahora mismo estamos en nivel 3 en el CE. Eso, con respecto a la legislación de Generalitat en residencia, supone que podríamos eh, que podemos visitarles a partir del lunes 28 hasta la noche. Bueno, ahora van a pasar todos allí. Visitarles a partir del lunes, eh, o porque es que hay, una legisla hay unas restricciones que acaban el día de Navidad, o bien llevarnoslos a casa por periodos de siete días o superiores a siete días en aquellas residencias en las que no haya brote. ¿Qué ocurre? Como en las dos hemos vía el brote, en la de Ayadalju, esta residenta que aunque ha dado negativo por precaución, salud pública ha considerado que es eh, grado 1 de, de, de riesgo y está cerrada, y en la de Carrus, porque una trabajadora ha dado positivo que está sintomática en su casa. Y mientras llegan los resultados de las pruebas, esas dos residencias están en grado 1, ni tienen visitas ni tienen periodo vacacional. Y en la de Alcadiz, a partir del lunes tenemos visitas. Y también se podrán llevar quienes quieran por periodos de siete días o superiores a sus familiares a casa, con un aislamiento brutal a la vuelta. El aislamiento brutal son los 14 días encerrados, sin, nadie, sin compañía, que eso ocasiona una mella en su salud increíble. Y es el motivo por el que muchos familiares quizás decidamos no sacarles siete días, porque es que muchos de ellos tienen demencias ni siquiera tienen muy claro que es Navidad y consideramos un poco egoístas sacarlos cuando al día siguiente quizás ni se acuerden que, que han vivido esa celebración y tengan que estar 14 días aislados, que es muy duro. Yo en concreto he vivido dos aislamientos con mi madre, uno porque tuvo un ingreso hospitalario y a la vuelta del ingreso también el aislamiento, y otro porque estuvo conmigo durante el estado de alarma dos meses y medio, y los últimos días del aislamiento mi madre era... Es que estaba totalmente ida, por decirlo de alguna manera coloquialmente. O sea, es que era increíble, o sea, es que le estaba pasando una factura tan grande en su salud y el aislamiento que Que, ...que ahora nos lo tenemos que repensar muy mucho... ...sí que hay familias que no han solicitado en el ...sin duda... Eh, ...creo sin que hay duda, cuatro cinco Esther, de momento... ...sin duda ustedes, esta asociación... ...ya estáis eh, trabajando para eh, plantearnos... ...un nuevo modelo de geriátricos... ...eso es sí. evidente que va a ser la asignatura pendiente... ...para 2021, para nuestros representantes uh -huh. políticos... este no hay tiempo para más... ...nosotros Muchas les deseamos gracias, ¿no, la feliz Navidad... ...pero sí que me gustaría que usted... ...como representante de esta asociación... ...que trabaja por los derechos y el bienestar de, nuestros, de nuestras personas mayores... ...que están en las residencias de Elche, que felicite la Navidad... ...y que transmita un mensaje a quienes nos estén escuchando en esta Navidad. Este mensaje sin duda va para, para nuestros políticos, para las empresas... ...que gestionan las residencias y mi mensaje de cara al año que viene... ...es que por favor pongan en el centro de la gestión y de la atención a la persona mayor a su bienestar y a su dignidad. Y también queríamos agradecer a los trabajadores que se están dejando la piel, literalmente, en los geriátricos, eh, porque ahora mismo ellos hacen una labor inmensa y desde aquí nuestro agradecimiento también. Y, por supuesto, a los medios que, que nos dais voz y nos ayudáis a, a mejorar esta sociedad. Pues yo pido para, para los, el próximo año más tiempo, más tiempo en los medios de comunicación para que esa voz se oiga. Esther Pascual, muchísimas gracias. Gracias, Rosmari. Feliz Navidad. A ti siempre, igualmente. 101.4, Teleelch, Radio Marca.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 ...La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando son las 10 y 22 minutos de la mañana... ...nosotros nos asomamos a otra ventana desde aquí... ...desde Teleelche Radio Marca... ...lo hemos hecho con Cáritas... Eh, ...con la Iglesia de Santa María... Lo, estamos haciendo, ...lo acabamos de hacer con los geriátricos... ...y ahora queremos asomarnos evidentemente a los hospitales... ...los dos departamentos de salud son en estos momentos... ...los que están cuidando de aquellas personas... Eh, ...que enferman de COVID... ...de aquellos pacientes críticos que se encuentran en la UCI... ...y que por desgracia pasarán esta noche buena... ...en los centros hospitalarios... ...queremos saber concretamente... Que, cómo van a pasar los pacientes con y sin COVID... ...que están hospitalizados en el centro del Hospital General... ...y para ello vamos a hablar con su responsable... ...con el director de este departamento, Carlos Gossalvez... ...a quien damos la bienvenida, Carlos, muy buenos días. Eh, buenos días. ¿Cuál es la situación en Nochebuena en, en el Hospital General... ...y si sabe eh, la situación del Hospital del Vinalopó... ...seguimos teniendo una prisión asistencial elevada... Pues, lamentablemente, sí. La verdad es que llevamos unos días esta última semana que ha sido la presión ha aumentado considerablemente en relación a, a cómo íbamos antes del 15 de, de diciembre. Y la situación… Eh, hoy estamos con 49 pacientes hospitalizados, 43 en planta y 6 en UCI. Lo que nos preocupa eh, considerablemente es, eh, desde, como he comentado anteriormente, desde el 15 de diciembre el porcentaje de positivos que hemos tenido en nuestro departamento eh, ha incrementado de una forma eh, importante. De hecho, eh, la media que tenemos de positivos a lo largo de este mes se ha incrementado con respecto al mes de noviembre, que teníamos 37, hemos pasado a 46 en estos 23 días que hemos analizado. Pero, fundamentalmente, ha sido desde el 15 de, de noviembre en el que el número de positivos en nuestro departamento pues, ha incrementado a una media… ...pues de 80 eh, pacientes diarios todos los días de positivos. ¿Eso qué significa? Pues que si esperemos, no que no deseamos nada mal a nadie... ...esperemos que sean la gran mayoría asintomáticos... ...pero si estos pacientes positivos que se han detectado... Con, eh, ...por poner un ejemplo, ayer 23 hubieron 105... ...y el día 22 99, si empeoran... ...pues al final acaban en nuestros servicios hospitalarios y, lamentablemente, pues una situación eh, complicada. Eh, eso, que, eso que me da pie a, a pedir de nuevo y, sobre todo, en estas fechas tan entrañables y tan… que no son unas fechas… Eh, ahora mismo no podemos decir que son unas fechas normales, no es una Navidad normal, que, que se extreme en la medida de lo posible, pues eh, eh, todas las… que se que respete todas las instrucciones que nos han emanado desde la… Consellería y de, del Ministerio de Sanidad y, sobre todo, que se extreme en, en el uso de las mascarillas durante las comidas navideña, navideñas y, sobre todo, que solo se las quiten para comer ¿eh? y que se mantenga la distancia social, que se haga el lavado de manos y eh, el factor de intentar, donde estén sentados en la mesa, pues tener ventilación, si tienen ventanas que las abran, para que haya ventilación de espacios. Hay que evitar en la medida posible este aumento que estamos teniendo de positivos en la en la comunidad. Un consejo que llega precisamente del responsable de todo el personal sanitario. Eh... Estos incrementos, este aumento de la incidencia, evidentemente es muy peligroso porque ¿qué puede suceder? En estos momentos vemos que el hospital general con esos 43 ingresados en planta significa que, que las plantas destinadas al COVID pueden aumentar y las patologías que no tienen nada que ver con el COVID pueden verse muy afectadas. No? Ese, es el gran problema, ese es el gran problema. Nosotros, hombre, a ver, nosotros siempre lo que es eh, urgencias, pacientes oncológicos y la patología no demorable la vamos a, tener, a atender. No se, no se dejó de atender en la primera ola y se seguirá atendiendo a, eh, tengamos lo que tengamos. Pero es evidente que hay otro tipo de patologías que requieren, eh, digamos, programada o que requieren una atención a medio y largo plazo en el que no se podrá atender, evidentemente. Eh, de ahí que es importante seguir en estos consejos. Tenemos una esperanza y es la vacuna. Ya han anunciado que llega a la comunidad valenciana. Concretamente a Elche, ¿cuándo empezaremos a ver la vacunación? Pues eh, nos tienen que pasar la información, eh, seguramente a partir a la, a la vuelta de Navidad, de cuándo vamos a empezar. Sabemos que empieza en Alicante, en, una residencia, en dos residencias, una en Alicante y otra en en San Vicente del Raspey, si no me han informado mal, y seguramente a partir del día 28 o 30 empezará en, en la zona del Che, en nuestro departamento. Sí que es verdad que la vacuna es, es, el, es la, la, la única solución, la inmunidad que, produ, que va a producir esa, esa vacuna es la solución a, a esta pandemia, pero tenemos que, hay que pasar eh, un largo tiempo, yo calculo en torno a seis, ocho o diez meses, en las que podamos eh, poner la vacunación y la hagamos extensiva a toda la población. ¿Eso qué significa? Que a, estamos al final de, del camino, que no la estropeemos al final, que mantengamos la guardia y que sigamos teniendo esa responsabilidad individual de tratar de no contagiar y de no contagiarnos. El personal sanitario supongo que llega a final de año pues, eh, muy cansado, agotado eh, de, por por lo que hemos vivido en esta pandemia. Ayer comprobamos que la, la policía local se queda sin vacaciones. El personal sanitario del departamento, de su departamento de salud, ¿cómo va a pasar estas navidades? Pues nosotros tenemos varios niveles de contingencia en función, evidentemente, del número de ingresados que tengan e iremos aplicando las medidas que ya conoce todo nuestro personal y si hay que suspender algún tipo de, de días, etc., pues se, se pondrá en marcha. Lo que sí que aprovecho para eh, recordar, bueno, para eh, este año, el año 2020, ha sido un año que, que a nosotros, a los sanitarios, a los trabajadores del departamento, pues eh, les costará olvidar. La verdad es que ha sido momentos en los que han marcado situaciones, emociones, eh, dificultades, etcétera, y todo por la crudeza de esta, de esta COVID-19 pero también ha sacado lo mejor de cada uno de ellos y, y ha demostrado que, que trabajando pues, en equipo, con, en colaboración, multi, en equipos multidisciplinarios, etc., hemos sabido dar respuesta a lo que nos ha eh, supuesto eh, la lucha contra la pandemia. Por lo tanto, desde aquí, mi agradecimiento a, a los profesionales de nuestro departamento y, por supuesto, desearles felices fiestas. También lo hago extensivo, como es normal, al resto de, de la población ilicitana que se lo merecen, que también han sufrido y ellos saben lo que se ha sufrido pues, a nivel personal, a nivel de trabajos, etcétera, para, para enfrentarse a esta pandemia. Pues muchísimas gracias, Carlos Gosalve, director del Departamento de Salud del Hospital General. Y feliz Navidad. Y por supuesto, Igualmente. todo nuestro reconocimiento a ustedes, a los sanitarios. Un abrazo. Feliz Navidad.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 Alicante 205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 ...y ahora además con servicio a domicilio... ...y manteniendo su opción vegana... ...consulta sus platos en elfogonilicitano.com... ...o en su Facebook... ...recuerda que están en sus tres establecimientos... ...Maximiliano 297 97, Camilo Flamarion 2... ...y Juan de la Cierva 25... ...en el Parque Empresarial de Torrellano... ...teléfono 966-634-755... ...24 años cuidando de ti... ...siempre que vuelves a casa... Pues hemos llegado ya cuando pasan cuatro minutos de las diez y media... ...a este rincón gastronómico con Nieves Gil, hoy a Manoli Gil... ...a ver, la tenemos de vacaciones, se ha ido... ...a hacer las compras de Nochebuena, Nieves... La saludamos, muy buenos días, Nieve, y feliz Navidad. Hola. Hola. Muy buenos días, Ros, feliz Navidad anticipada. Es, eh, desde luego, es un, un día muy señalado y además a, a hoy te necesitamos más. Supongo que para gente como yo, eh, que somos novatos, porque por primera vez me va a tocar a mí hacer la cena de Nochebuena y como me ocurre a mí, supongo que a mucha más gente. Así que... ¿Nos podrías dar unos consejos, Nieves, de qué podemos cocinar en, en un día como el de hoy, en Nochebuena... ...para que esta cena no sea un fracaso para la gente tan inexperta como yo? Sí, pues mira, yo el mejor consejo que os puedo dar en estas circunstancias... ...en las que tenemos que defendernos a lo mejor en algo que no dominamos mucho, como puede ser eh, la cocina... Pues que vayamos a lo seguro, que no arriesguemos demasiado y que vayamos a algo que tengamos ya practicado, que dominemos. Entonces eh, ahí va a ser seguramente la, la mayor probabilidad de, de acierto. ¿no? Cualquier plato por sencillo que sea bien desarrollado siempre va a ser un éxito. Entonces, eh, como siempre digo, pues eh, vamos a lo seguro, no es el momento de hacer pruebas Y seguro que, que saldrá bien. Y, nieves, y bueno, y nieves, aquí estamos pero, nosotros. Pero que efectivamente luego hablamos de eso. Pero qué es lo seguro: el marisco y, y, y comprado que esté herido, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es lo que mejor dominas? Eh, nada, que nada que te puedo decir que nada. <risa> bueno, pues entonces eh, no te arriesgues, ¿sí? recurre a profesionales. Sabes que hay una amplia oferta para llevar, estamos en el fogón ilicitano y también otros muchos establecimientos, porque debido a las restricciones pues hemos tenido todos que reinventarnos y adaptarnos a eso, ¿no? Ahora mismo lo más importante es la seguridad, entonces eh, no tenemos que bajar la guardia ante lo que, lo que nos está pasando ahora mismo, sabemos que en Elche la situación también es preocupante, entonces eh, pues nada hacerlo lo mejor posible y recurrir siempre, sobre todo en estos días, a profesionales, a profesionales bueno, claro. que os podemos eh, aconsejar, no solamente ya no la forma de hacer las cosas, sino pues si tienes alguna alergia, qué es lo que puedes tomar y lo que no, y tener pues eso, las mayores garantías posibles de que esa noche pues vas a estar bien, de que vas a estar... ...en un ambiente muy íntimo... ...porque este año es lo que nos ha tocado... ...y poder disfrutar de, de esa cena tan tradicional... ...como es la cena de Nochebuena. Por eso vosotros, eh, por ejemplo, el Fogón Ilicitano... ...¿qué, qué ofrecéis en, en esta Nochebuena? Mira, pues nosotros tenemos, como sabéis... ...una carta muy tradicional... ...aunque siempre vamos, eh, cada año vamos renovando recetas... ...y renovando cosas... ...tenemos desde las carnes, como el cochinillo el cordero, esos son los platos estrella siempre. Y luego también tenemos una oferta, este año en concreto tenemos un plato estrella vegetariano. Entonces, para que todas las personas que se sienten a esa mesa puedan disfrutar de una buena noche. Tenemos entrantes muchos, sabemos que bueno, es muy tradicional pues, el picoteo mientras estamos preparando la cena o eh, ese entrante eh, cuando antes de servir el plato principal tenemos pues eso, eh, algunas croquetas, algunas eh, cosas que eh, son muy agradables, están muy ricas y que nos van a abrir el apetito. Pero ¿cómo podemos hacer esos pedidos? Porque supongo que días como el de hoy y el de Nochevieja van a ser muy complicados. ¿Cómo, cómo lo habéis sí. resuelto? ¿Por teléfono, online? Mira, eh, sí, sí, sí, exacto. Tenemos todas las vías posibles. También tengo que decirte, que los pedidos están hechos ya. Entonces, porque nosotros necesitamos una organización. Todos estamos, toda la plantilla estamos trabajando, estamos atendiendo tanto en el obrador como en las tiendas y entonces eh, necesitamos una organización para, que, para asegurarnos de que esta noche todo vaya a salir bien. Lo principal es que los clientes... Entonces, en este momento lo que podemos ofrecer es que se acerquen a nuestras tiendas Y todo el plato de, de comidas y de recetas, pues en las tiendas lo pueden adquirir las personas que han sido previsoras y, han, y se han, han hecho su reserva eh, con tiempo, pues esas personas tienen garantizado que esos platos que quieren eh, van a disponer de ellos está eh, ...parece que... ...lo que son las reservas están hechas... Eh, y, ...y supongo que, que también habrá un montón de actividades... ...desde la Asociación de Hostelería a la que representas... Eh, mm -hmm. ¿qué, ...¿qué actividades son las que habéis preparado... ...a lo largo de estas fiestas de Navidad? Pues mira, como estábamos comentando... ...lo que es la noche buena es muy tradicional... ...entonces va a ser muy en familia... Eh, ...de estar en casa... ...y bueno, pues se recomienda eso... ...que eh, primero prima la seguridad... ...que eh, podamos, eh, las personas que tengan... ...sus reservas hechas en los restaurantes... ...pues que acudan y que la disfruten... ...porque vamos a estar preparados... ...para atenderles con todas las medidas... ...y además con, con mucha alegría... ...y con mucha gratitud... ...para las personas que están confiando en nosotros... Porque eh, sé que a veces es difícil. En este momento se ha dejado caer un peso muy grande sobre la hostelería y bueno, eh, queremos pues eso, hacerlo, eh, hacer que las personas esta noche disfruten todo lo que esté de nuestra mano, que lo puedan tener. Y sí que es verdad que sobre todo para la próxima semana eh, tenemos una campaña. ¿sí? La campaña de la tarde vieja, que hemos estado diseñando con mucho cariño, con mucho esfuerzo, y, porque además tenemos los aforos muy limitados. Y desde aquí yo insisto siempre, eh, por favor, seamos responsables, estamos cansados de ver aglomeraciones por las calles, de eh, intentar eh, respetar todas las medidas de seguridad, porque luego todo ese peso está cayendo sobre la hostelería y sobre el pequeño comercio. Entonces, eh, nos tienen que ayudar. También pedimos ayuda para que, si, todo, si todos somos responsables, eh, nosotros, nuestro sector no se vaya a ver tan perjudicado. Que se está viendo perjudicado, hay cierres, eh, nieves, eso es lo, lo peor, pero hay esperanza porque los presupuestos municipales, los autonómicos, los generales, parece sobre todo los autonómicos, ya han anunciado que sí que va a haber ayudas directas, las que ustedes piden para el sector de la hostelería. Sí, vemos que también hay voluntad por intentar paliar esto, pero también te diría yo que que se ha generado también, eh, se ha hecho el problema un poco más grande desde las propias Administraciones. Entonces, claro, bien está que eh, se aporten ayudas, pero, eh, bueno, desde el sector de la hostelería, a nivel nacional, desde luego, vamos a seguir eh, exigiendo también responsabilidades, ¿no? Porque sí que es cierto que hay veces, como en todo, eh, a lo mejor no se cumplen todas las medidas, pero aquí en el Elche creo que se es, ...por lo menos todo el entorno que yo tengo a mi alrededor... ...muy responsable... ...y está renunciando a mucho durante este mes... ...que es el mes más importante para la hostelería... ...entonces eh, desde luego pedimos que lleguen esas ayudas... ...que ese compromiso se haga efectivo... ...y que podamos bueno, eh, seguir trabajando... ...y desde luego no perder la ilusión... ...no tenemos que perder la ilusión y las ganas nunca. Pues vamos a, a volver a hablar de la Navidad, Nieves... ...y además con una experta como tú en gastronomía... ...hemos hablado en este programa de la historia de la Navidad... ...de las tradiciones como los regalos... Eh, ...como Papá Noel, los Reyes Magos, los villancicos... ¿Pero qué me dices de la cocina? ¿Por qué es tan tradicional en Navidad comer el, pelo, eh, el relleno de pelotas? ¿Y por qué el turrón como dulce navideño? Eh, ¿Qué hay detrás de, todo, de toda esta tradición culinaria de la Navidad? Sí, pues fíjate que en cada zona, en cada pueblo, en cada comunidad... Eh, ...tenemos unos productos que son los que nos da la tierra. Entonces, siempre las tradiciones gastronómicas se originan de ahí de elaborar recetas y de con imaginación, componer platos, con todos aquellos ingredientes que nos aporta eh, la zona en la que vivimos, en la que estamos. ¿no? Entonces, claro, el turrón, porque es tan típico, tenemos de la mejor almendra del mundo, la almendra marcona, entonces es lógico y es normal que tengamos también el mejor turrón del mundo y que sea conocido en todas partes. Eh, con lo mismo hablamos de los productos de la tierra, ¿no? Tenemos una huerta muy rica, tenemos eh, la fruta, tenemos nuestra granada. Entonces, eh, claro, las recetas tradicionales y estas estos acontecimientos en eh, la gastronomía, pues reflejan nuestra cultura también. Uh -huh. Es muy importante. Pues Nieves, ¿cuál va a ser tu cena de Nochebuena? La tuya personal, la que vas a pasar con tu familia. Sí. Pues mira, vamos a estar poquitos, claro, lo que es solamente el, el pequeñito grupo familiar que somos, eh, que somos tres, y vamos a, hemos decidido eh, cenar cordero. Entonces, habrán unos entrantes, eh, nos estamos preparando, pues eso, una cena a base de un poquito de cordero. Es una cena eh, bastante contundente, con lo cual, bueno, pues es bueno cenar pronto… ...y para tener luego una buena sobremesa... Y, ...y ya te digo, sencilla... ...pero también dándole ese toque de nochebuena especial... Que, bueno, ...que queremos todos... ...además nosotros estamos trabajando muchísimo... Estas, ...en estas fiestas... ...igual que nosotros, toda la hostelería... ...y entonces, bueno, pues eh, también de alguna forma... ...queremos celebrar esta noche con, con las personas que más queremos... Pues, eh, Nieves Gil, eh, te dejo que felicites la Navidad a tu audiencia, desde tu propio rincón del Fogón Ilicitano, desde la hostelería. Claro que sí. ¿cuáles son, eh, ¿Cuál es el mensaje navideño que puedes transmitir, Nieves? Mira, de parte de todo el equipo, de toda la familia del Fogón Ilicitano, porque somos una familia que estamos trabajando juntos, ...día a día y además eh, me gustaría transmitir el cariño... ...con el que lo hacemos todos y la ilusión... Eh, ...pues que tengan unas muy buenas fiestas... ...que se cuiden mucho, que confíen en la hostelería... ...que confíen en nosotros los profesionales... ...que estamos a su servicio como hemos estado siempre... ...y que bueno, que todos nuestros mejores deseos... ...para el próximo 2021... ...que eh, nos traiga pues... ...todo aquello que este año nos ha privado. Nieves Gil, propietaria del Fogón Ilicitano... ...muchísimas gracias, feliz Navidad... ...y además voy a terminar con ese consejo... ...que nos ofrece los personajes de La Bella y la Bestia... ...para realizar una cena de Nochebuena con total seguridad... A, ...a ti te la dedico esta canción, escúchala Nieves... ...volvemos la próxima semana. Muchas gracias.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 Aunque tengas que abrigarte un poquitín mas vale prevenir que luego lamentar así es que haz todo bien por tu bien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 El virus sigue aquí, no te has de despistar Ten cuidadín en el festín, las reglas has de cumplir Cuidadín, cuidadín en el festín Triste quedarías si contagias a tu tía Porque la regla no supiste cumplir Y la habrás cagado, amigo Eso puede suponer el fin. Así que piensa bien lo que vas a hacer. Responsable deberás de ser. No di y te hagas el loco. Esworthate un poco, dale al coco otra vez. Zeg maar, zet maar, zet maar, zet maar, zet maar, zet maar, zet maar, zet maar, dormir, maar, zet maar, zet maar, zet maar,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 24 años cuidando de ti. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues quedan nueve minutos para llegar a las 11 de la mañana para terminar el programa La Glorieta y lo vamos a terminar con la ronda de noticias. Vamos primero con la crónica deportiva con nuestro compañero Paco, eh, José Antonio González que está ya preparado para introducirnos esa... Pues no, primero vamos a empezar como al revés. Vamos a empezar antes con la información meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado.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 Muy buen día, hoy ya vamos a tener una jornada de transición y es que la masa de aire tropical marítimo que nos ha acompañado durante los últimos días comenzará a retirarse. Durante esta madrugada cielos despejados, algo de viento flojo de componente noroeste, sobre todo en la mitad norte del municipio licitano y temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, han alcanzado prácticamente los 13 grados. En el sur del Alcandels, temperaturas mucho más bajas, en pedanías pegadas al parque que natural de Londo hemos rozado los 5-6 grados, en Santa Pola una mínima que ha bajado hasta los 11 grados. La jornada de hoy va a estar marcada todavía por la estabilidad atmosférica, ambiente soleado e intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto que tan solo van a enmarañar el cielo, nubosidad que durante la segunda mitad del día irá a más. Por la mañana viento flojo de noroeste, a partir de mediodía y ya de cara a la tarde se activará el viento de componente este rachas en torno a los 15 20 kilómetros por hora. Y hoy alcanzaremos temperaturas algo más bajas que las de ayer. Aquí en la ciudad una máxima que va a rondar los 18 grados mientras en buena parte del territorio todavía alcanzaremos los 19 grados. Para mañana viernes día de Navidad tendremos ya la masa de aire polar marítimo con nosotros. La nubosidad irá en aumento. Por la tarde incluso se podría escapar alguna gota y anotaremos el descenso de las temperaturas máximas que para mañana en la ciudad no van a superar los 14 grados mínimas que se alcanzarán al filo de la medianoche en torno a los 7 grados el viento será flojo de componente marítima durante el fin de semana primer fin de semana del invierno temperaturas invernales para el sábado cielos prácticamente despejados con la masa de aire polar marítimo las máximas apenas van a rondar los 12 grados las mínimas bajarán en la ciudad por lo menos hasta los 4 grados el domingo veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto Con el avance de una masa de aire algo más templado, las temperaturas diurnas se recuperan a valores en torno a los 16 grados y a partir del lunes, viento moderado de poniente, vuelven a bajar las temperaturas, algo de nubosidad, temperaturas máximas que van a rondar los 14 grados. De momento no se esperan heladas en el sur del Candés ya que para el fin de semana durante las noches tendremos algo de viento flojo y esto es posible que las evite. ¡Hasta luego! Gracias Vicente y ahora vamos con, ahora sí, con la crónica deportiva con José Antonio González. Hola, buenos días. La actualidad del Elche Club de Fútbol pasa por los dos días de descanso que tiene ahora la plantilla tras el empate el pasado martes ante Osasuna. Los de Almirón se ejercitaron ayer a puerta cerrada en el Martínez Valero y pararán durante este jueves día de Nochebuena y mañana viernes día de Navidad. De esta forma el equipo volverá al trabajo el próximo sábado a partir de las 10 y media de la mañana en el campo 10 y borrado de la ciudad deportiva. Todo ello para preparar y llegar en las mejores condiciones al último partido del 2020 ante el vigente campeón el Real Madrid, un duelo que se jugará el miércoles 30 de diciembre a partir de las 9 de la noche en el Coliseo Franjiverde. El punto que sumó el Elche ante Osasuna le sirve al equipo de Almirón para mantenerse una jornada más fuera de los puestos de descenso, con 15 puntos en su casillero. La tarea ahora del técnico Almirón, que sigue confinado tras dar positivo en COVID el pasado lunes, se centra en recuperar la mejor versión de el Che que acumula ya ocho jornadas consecutivas sin ganar la imagen que ofreció el equipo sobre todo en la primera mitad ante Osasuna es muy preocupante lo positivo es que el conjunto franji-verde mejoró en la segunda mitad con la entrada de Víctor y Nino que Carrillo sumó su primer gol de la temporada y que Leche supo reponerse hasta en dos ocasiones de los goles visitantes otra de las asignaturas pendientes que tiene el equipo de Almirón son los partidos en el Martínez Valero donde solo ha podido cosechar echar una victoria ante el Valencia en las siete jornadas que ha disputado. Por cierto, destacar que ya se conoce el horario de Copa del Rey para la segunda ronda. El Elche visitará el Estadio Olímpico Camilo Cano para medirse a la Nucía el próximo miércoles 6 de enero a partir de las 12, es decir, tendremos fútbol en la mañana del Día de Reyes. ¡Hasta luego! Hasta luego, eh, José Antonio. Muchas gracias por la información y ya quedan muy pocos minutos. Salvador Campello, buenos días. Quedan ah, bueno. pocos minutos para eh, hacer ese repaso de la actualidad. Buenos días. El repaso de la actualidad hoy es sencillo porque está todo el mundo <risa> preparando la cena de esta noche. Eso sí, hay que recordar que aquí en la comunidad valenciana máximo de personas seis en la mesa, más vale dejar la silla vacía, como dijo el presidente de la Generalitat, a dejarla uh -huh. vacía para siempre, en referencia a que hay que evitar los contagios durante estos próximos días. Estamos ante la prueba de fuego después de saber que nuestro municipio ocupa el número 30 de los municipios más afectados por COVID. Hay quien puede decir, vale, somos la ciudad número eh, 19 de, de España en cuanto a volumen de personas y estar la 30 no está mal. Pues sí, está mal porque eh, el número de personas que están contagiadas va aumentando, la incidencia está en 300 casos por cada 100.000 habitantes. Hay más de eh, 700 casos activos actualmente y los hospitales empiezan a estar ya saturados. Hoy conoceremos el dato de cómo están los centros eh, sanitarios, cómo están las UCIs, cuánta gente va a pasar la Nochebuena en el hospital y también en cuarentena porque más de 260 personas han dado positivo en los últimos días, con lo cual es, están guardando la cuarentena y si tienen pues, personas cercanas, convivientes cercanos, pues también estarán guardando la cuarentena, con lo cual pues es mucha gente la que está esta noche eh, sin poder salir. Y a todos ellos, pues les deseamos una feliz navidad, que intenten llevarlo lo mejor posible, y recordándoles que esta casa va a intentar pues animar las fiestas, ¿cómo? Claro. A Juan, través de una programación especial. Eso es lo que quería. ¿La recuerdas? La Porque hoy a las ocho y media tendremos un programa especial del día a día con trucos de magia a pie de calle. Después a las ocho y media el Telenit. Y después del mensaje del Rey, de, después del mensaje de las nueve de la noche del Rey, tendremos el concierto de Navidad de la escolanía y la Capella del Misteri. Que, que saben que este año se ha hecho a puerta cerrada, se ha grabado y Teleels lo emitirá a partir de las nueve y cuarto. Y no es el único concierto porque mañana a las 2 de la tarde concierto del Cor de Cámara del S. así que este año en la cena de Nochebuena y en la comida de Navidad Villancicos en tele -Elx. Pues muchísimas gracias Salvador Campello, nosotros cerramos aquí nuestro programa La de esta de este día tan especial, el día de Nochebuena. Y lo hacemos antes que nada con un último consejo publicitario y es que Ernesto Joyero dice que no va a cerrar a mediodía para facilitar las compras, así que estará abierto hasta las 6 de la tarde. El mejor regalo en Ernesto Joyero, que está situado en la calle Capitán Antonio Mena, 117 de Elche. Con ese consejo publicitario ponemos el punto final a este programa y lo hacemos con la música, con un pupurri navideño y deseándoles Feliz Navidad.